propuesta para un municipio de esta categoría lo más pequeño que hay en Colombia 11 mil millones de pesos nosotros con los 11 mil millones de pesos tenemos que eh, sostener toda la problemática en un municipio de educación, salud, vías agua potable y saneamiento básico con los 11 mil millones y somos 13.000 y allí Jordán, aquí en el Proto es un pueblito que se llama Jordán allá son 700 habitantes y son 300 alumnos tiene el mismo presupuesto de los antes.